Reforma agraria, urgente y necesaria, reforma agraria, urgente y necesaria. Vamos compañeros y compañeras, hoy estamos aquí para defender nuestro legítimo derecho a una soberanía elementaria, que no es más ni menos que el derecho a la vida, es defender las culturas campesinas e indígenas que desde hace mucho tiempo vienen resistiendo el avance de la socialización resistiendo los desalojos, resistiendo los desmontes. Esta es una lucha que es de todos y todas y debemos estar comprometidos y comprometidas porque es el futuro de nuestra nación que hoy está siendo tomado por los intereses del gran capital, pensando un campo para pocos, una agricultura sin agricultores, basada en la extranjerización de la tierra, en la superexplotación de los suelos y los recursos hídricos, pensando solamente en la única medida como éxito económico, el lucro y la ganancia empresarial, dejándonos la tierra devastada, sin poder, sin, sin el recurso fundamental para que un pueblo sea soberano, sea libre. El derecho a una alimentación sana y saludable hoy está siendo puesto en juego. Con los intereses extractivos exportadores de los monopolios que hoy manejan inmensas extensiones de tierra y pretenden aún seguir produciendo y duplicando la producción, condenando a nuestro futuro como nación, por eso hoy más que nunca debemos levantar la consigna de la soberanía alimentaria, que los pueblos, que los trabajadores, Que los campesinos y los indígenas decidan cómo producir, en función de qué, en función de las necesidades de nuestro pueblo. Sostener la lucha por la reforma agraria. ¡Reforma agraria! ¡Urgente y necesaria! ¡Reforma agraria! ¡Urgente y necesaria! Urgente y necesaria agraria, urgente y necesaria. Reforma agraria, urgente y e necesaria. Día de acción global por la soberanía alimentaria. Diferentes organizaciones populares del campo y la ciudad estamos movilizando desde Plaza Congreso hasta el obelisco. La actual intensificación de la crisis capitalista desnuda el cinismo de los pronósticos formulados apenas algunos meses atrás por los poderes mundiales respecto de la recuperación de la economía mundial. Frente a la actual situación, tanto en el norte como en el sur, se pretende una vez más descargar el costo de la crisis sobre los sectores populares a través de renovados planes de ajuste del ataque a los derechos sociolaborales de millones de trabajadores y trabajadoras y por medio de la implementación de políticas de recolonización en nuestro continente y en otras regiones del mundo. Esta realidad se expresa en los países de nuestra América en la creciente mercantilización de los bienes comunes naturales promovida por la expansión de la mercantilización de los, de las, de los bienes comunes naturales y las, de las por mano de las llamadas industrias extractivas, en particular del agronegocio cuya expansión estimula los movimientos especulativos y contribuye al aumento del precio de los alimentos a nivel mundial y a la erosión de la soberanía alimentaria y popular.